r l n a a las Mañanas, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos hoy transmitiendo desde Jujuy. Eh, queremos, eh, bueno, inicialmente vamos a pasar nuestras direcciones. Quienes eh, nos quieren escuchar, además por Internet, pueden in escuchar ingresando a rnma.org.ar o también a la página del Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, donde van apareciendo distintas noticias de los distintos medios que integran esta red. Eh, hoy nos contamos con la presencia de David, Así que nos quedamos sin el conductor estrella eh, Esperemos, David está rindiendo Esperemos que no se estrelle Y vamos también a pasar a, a saludar a los compañeros y compañeras este Bueno, me presento Sebastián Estamos con Pachu Estoy, buen día eh, haciendo, haciendo su debut estelar En un informativo nacional Escuchado por miles de personas Y sin absolutamente ni una pizca de temor Está... El compañero mono días. panchito en los controles lorena y johnny como siempre haciendo la parte de producción y este y redes y bueno eh, podemos dar inicio entonces al enredando de hoy Hoy tenemos un enredando bastante variado, no voy a decir bastante agitado, porque eso le corresponde a Davicho, es la muletilla preferida por David Y vamos ya a nuestra primera eh, nota. Bueno, eh, es eh, conocido ya por parte eh, eh, de, de todos el conflicto, ya largo conflicto, que tienen los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja. También, eh, el, el uso político ¿no? que intentó darle en un principio el gobierno de Macri diciendo bueno aquí llegamos para solucionar trataba de decir este, arrancamos con una solución y al poquito tiempo nomás quedó demostrado que el conflicto se seguía arrastrando y que no se había dado solución alguna conflicto que, eh, que continúa hasta hoy y bueno y que ayer derivó en el encadenamiento de algunos delegados de, de Cresta Roja en el ministerio estamos para ello en contacto con Leonardo Romero uno de los trabajadores no, in, no reincorporados de Cresta Roja que nos puede comentar eh, en profundidad cómo se ha desarrollado este conflicto Le, Leonardo, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días Sí, sí, estoy escuchando buenos días Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se llega eh, al, eh, a la medida de, de ayer y cuál es el contexto en que se da esta? Sí, eh, bueno, más o menos yo estaba escuchando y lo que decía y de del uso que hacen la política y que juegan con juegan prácticamente eh, eh es la palabra, juegan con la necesidad de la gente. Eh, ¿me escuchan? Sí sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, como te decía, juegan con la necesidad de la gente porque Mauricio Macri antes de ser presidente en su primera de campaña había dicho que si él era presidente la empresa la reactivaba al 100% en 5 minutos. Claro. Como muchas de las otras mentiras que, claro. que bueno, sabemos todo que, que ha dicho. Yo no, la verdad que yo no, no, no soy de ningún partido político, no soy ni, ni, ni kirchnerista, ni macrista, ni nada. Pero lo que me molesta de la mentira, porque en este caso a mí me tocó eh, más profundo, porque yo soy uno de los trabajadores no reincorporados. Eh, yo todavía no tengo mi puesto de trabajo. Hace un año y medio que estoy esperando la solución que se daba para 5 minutos iba a tardar 5 claro. minutos, a mí me está tardando un año y medio, y todavía no tengo ninguna respuesta, esto cada vez viene peor, a la gente que está trabajando ahora los sueldos, se lo empezaron no, todavía no le han depositado los sueldos le habían dicho el tema de la planta fue así, la planta se, se dio a la quiebra a través de la jueza Pérez Casado la dio a la quiebra, se presentaron tres compradores por la empresa se presentó Coto, tres Arroyo y, y Ovo Prot Ovo Prot, el dueño de Santiago Perea quién se comprometió y dijo que si le daban la empresa en 120 millones de dólares él se hacía cargo de tomar la totalidad de la gente por eso la jueza Pérez Casado se dio porque era la mejor oferta para para el bienestar de la gente claro. es algo que no, no lo cumplió nunca Tampoco no tiene la plata, este tipo ahora resulta que es pariente de gente allegada al gobierno, por eso le prácticamente le regalaron la, la, la empresa, porque no tiene la plata, no depositó, la gente no, dijeron que se le iba a pagar su indemnización porque perdieron todo, perdieron la antigüedad, perdieron todo, le dijeron que se le iba a pagar su indemnización al 100%, todos los años que tenían trabajado ahí para que no se queden en la nada, le iban a pagar su indemnización, toda una mentira porque este tipo dice que no tiene la plata que él contaba con unos bancos que le iban a prestar la plata, que todos los bancos se le tiraban para atrás, entonces no tiene la plata. A la gente no se le pagó un peso, eh, los tenía laburando, eh, explotándolo prácticamente, porque al no tomar la totalidad y al estar fainando la cantidad de pollo que nosotros estábamos fainando en un buen momento, necesita tomar gente. Y está haciendo una persona, está haciendo el trabajo de dos y de tres personas y con el miedo a que como son nuevos y entraron con un contrato de tres meses que los van a echar la gente necesita el trabajo, entonces se está matando y está siendo explotada trabajando misma, misma empresa que Mauricio Macri fue a decir que estaba reactivada al 100%, que se abrió con cinco turnos donde él fue a hacer su campaña política y fue a vetar la ley antidespido, ley que a nosotros por ahí de alguna manera nos podía llegar a defender eh, nos regaló nos vendió con todo eh es algo que yo ya te digo yo, hasta ahora encima ni siquiera tengo la suerte de recuperar mi trabajo. Hace un año y medio que estoy afuera en no hay trabajo en ningún lado. Las fábricas están tomando reducción de personal en todos en todos los lugares. Es es un desastre lo que se lo que se está viniendo. Ojalá que en algún momento se acomode. Me gustaría porque en nuestro país porque nosotros dependemos de eso, necesitamos trabajar, pero lamentablemente parece como están haciendo las cosas, nosotros no vamos a volver a trabajar nunca. Eh, los delegados firmaron... ¿Esos delegados que están encadenados? Sí. En realidad eso también, eso... Hay otra estafa. Esos delegados, la gente de adentro no los quiere. La gente de adentro les quiso pegar, por eso salieron de la planta solo y fueron a hacer todo ese circo Bien. de encadenarse. Porque ellos estuvieron firmando acuerdo por atrás de la gente firmando convenio y acuerdo con la jueza Pérez Casado, le está liberando las propiedades de los RACIC a Santiago Perea para Ajá. que las venda. Él dice que él necesita que le libere las propiedades de los RACIC para vender y poder pagarlo a la gente. No no se, no se entiende. No, claro, cuando, en cuando previamente que... había dicho que con una rebaja en, en la venta, él ya se hace cargo de todo. Claro, y ahora él lo que está pidiendo es vender las propiedades que no son de él, para pagarle a la gente, o sea, que quiere que la empresa que se la regalen. Lo que nosotros entendemos y sabemos es que se está haciendo un vaciamiento de la empresa. Después le van a echar la culpa a la gente de vuelta, que culpa de la gente esto no funcionó, se está vendiendo todo lo que no es de él, y se van a ir de vuelta con la plata y a la gente la van a cagar de vuelta, con perdón de la palabra, pero, pero eso es lo que va a pasar. Eh, la, la jueza le sigue liberando propiedad de los RACIC y este sigue vendiendo. ¿Cómo le van a dar la empresa a alguien? O sea, yo quiero comprar un auto, primero compro el auto, le vendo las partes y después pago el auto. Creo que no cabe en la cabeza de nadie. Si claro. fue a comprar una empresa, tiene que poner la plata. Claro. De otra manera, se lo voy a... por ejemplo, coto ponía 200 millones de dólares. Todavía no quería la gente, pero había gente que tenía 20 años de trabajo ahí, 25 años de trabajo. Pues si le pagan eso, capaz que se ponía un kiosco, lo que fuese, y ya sabía que tenía que hacer otra cosa. Ahora están trabajando por 16.000 pesos mensuales, que los sueldos se le pagan como quieren, las cosas se fueron el triple de lo que valían antes, es imposible de comer, y, y esperando de, que, de, de la mentira, de cuándo le van a pagar su indemnización, de, de ver si... Nada, de eso, qué sé yo, toda la gente está esperanzada, de ya que perdieron toda la antigüedad, perdieron cualquier tipo de beneficio que podían llegar a tener, vacaciones... Eh, la poquita plata que se cobraba por antigüedad, es un negocio millonario, es una estafa millonaria la que se hicieron. Leonardo, eh, justamente respecto a lo que comentabas eh, antes de los delegados, también salió ahora un, eh, un comunicado donde eh, eh, denuncian eh, justamente las maniobras, digamos, de la empresa para partir de los trabajadores, ¿no? entre la planta A, la planta B y los trabajadores eh, no incorporados. Eh, sí, las maniobras de la empresa, por ejemplo, eh, dice que no tiene trabajo eh, para la gente y que no o que no tiene que no tiene la plata para pagar su indemnización, no tiene trabajo para los que están afuera, que están se acercan todos los días a los portones a ver cuándo lo va a tomar, lo que se había comprometido a tomar la totalidad, son 800 personas de las que estamos fuera. Él dice que no, para nosotros no tiene trabajo porque las cosas están andando mal. Claro. Pero a la vez a la gente de adentro para que no para no tener problemas porque no le paga su indemnización que le viene mintiendo les dice les voy a dar sábado para que trabajen el sábado se trabaja en negro es una plata que eh, a uno una persona humilde como nosotros eh, ganar un pesito más siempre no va a servir ¿Qué? para porque no sirve esa es la realidad entonces los pone a trabajar los sábados. Ahí él genera toda la discordia de poner a la gente contra la gente. Nosotros vamos y le decimos, los que estamos fuera, pero ¿cómo? no cómo, para darnos no trabajo a nosotros, pero sí para alargar hora extra o para trabajar los sábados. ¿Por qué no nos deja entrar, por pues, lo menos, 10 pide más? Como para ir achicando un poco. Claro. No, porque no, entonces... El conflicto lo genera con la gente adentro. Si nosotros vamos y le queremos bloquear los portones como una medida de fuerza para que nos dé una respuesta, pues hasta ahora ya ni siquiera nos atiende. Dice que anda en Estados Unidos, no sé dónde, no nos quiere atender. Si nosotros bloqueamos los portones, la, lo, lo que acusa es que culpa de nosotros, la gente que reclamamos, la empresa se va a fundir de vuelta. Entonces pone a, a gente contra gente, la gente por ahí adentro que está trabajando por defender su puesto de trabajo, sale a querer luchar contra la gente que también quiere recuperar su trabajo, y, y, y, y está generando todo esto de poner al trabajador contra el trabajador, a tenerlo explotado a los pibes que están trabajando adentro, seguirle con la mentira de que le de que le va a pagar su indemnización, eh, a nosotros de que nos va a tomar ahora en julio, nos dijo, primero nos había dicho en diciembre que, que tomaba la totalidad, después nos dijo en febrero, después nos dijo en marzo, ahora nos dijo en julio, y siempre... Siempre una mentira nueva, lo, lo, lo que ah, lo que a uno le molesta es por qué si el Estado apareció y hizo toda su campaña política, dijo que eso estaba funcionando al 100%, ¿por qué no se pegó una vuelta por lo menos a los seis meses para corroborar que las claro. pavadas que estaba diciendo son reales, porque terminan siendo pavadas, o sea, ya está, existe tu campaña y, y, y que se arreglen. Claro. Yo creo que claro. si el Estado participó en eso, y tanta campaña que hizo, Tendría que, que mandar a alguien, un representante, como para corroborar que las pavadas que estuvo diciendo son reales. claro uh -huh. Buen día, Leo. Eh, hola. Son, hola, son dos situaciones, entonces, la reincorporación por un lado y la el pago de la indemnización por otro. ¿Cuántos son los trabajadores que están eh, en esta lucha por la reincorporación y cuántos se reincorporaron ya? Mira, nosotros somos en total 800 personas todavía que estamos afuera, a la espera de, de una noticia. Pero hay 50 personas que todos los días se acercan a los portones de la de, de las fábrica, eh, por ejemplo, a planta 1 a planta 2, que es, quedan a, por ejemplo, 20 kilómetros, cualquiera de las dos, y nos movemos así, vamos, y, y como quien dice, molestamos para ver si, claro. si alguien nos atiende y pedir una explicación, no la tenemos, Pero somos 50, 50 personas que están en urgencia. Por ejemplo, hay dos pibes que ya han quedado en la calle, lo han sacado de su alquiler. Hay otra persona, yo te cuento los casos, pues estas cosas las escuchamos nosotros y son feas, viste son, son dolorosas, porque nosotros la, lo, lo aguantamos y somos compañeros, somos amigos más que nada también a otros muchachos, porque no le puede pasar la mantención a la madre de los chicos que está separada la madre le prohibió de ver a los hijos, que ahora está en juicio, todo hace tres meses que no lo deja ver a los chicos. Y la justicia es lenta. Entonces te pibe se está muriendo en la casa prácticamente, porque necesita el trabajo. Y, lamentablemente, hoy por hoy, eh, si no tenés plata, y la te... okay. es muy difícil, todo es muy difícil. Y bueno, todos chicos que ya te digo, trabajaron en la calle, a uno le, le prestó el primo, el otro no sé dónde. Y, y nos vienen pasando estas cosas... Nosotros venimos, hemos la otra vez fuimos al aeropuerto, a, ahí y no y a, y nos nos vieron llegar, éramos 50 tipos y nos pusieron 600 gendarmes con con eh, coches hidráulicos, hidráulico. ¿Tú cuánta plata se mueve con eso? No es más sencillo que el gobierno se acerca a la planta y si tiene que, que tomar alguna medida como para que la la gente es más es más sencillo molera palo a la gente que solo a reclamar su derecho. Uh -huh. Eh, es lo que, lo que te va da a dar a entender o sea, cállate la boca porque cobras y claro. aguantá y claro. no es que no queremos aguantar no podemos aguantar, un año y medio que estamos comiendo cascote como quien dice claro. si, sí, esto pensaba ¿cómo lo pensaba que mmm, lo que decíamos que, que Cresta Roja es el claro ejemplo de lo que dijo Macri que iba a ser, ¿no? un ejemplo de, de achique de los trabajadores de ajustes, de las promesas de reincorporaciones, ustedes cómo van a seguir con estas medidas Nosotros, ya te digo, desde ya, los los representantes que están encadenados, eso es una mentira. Eso es una mentira porque esas gente son las que nos vendió. Nosotros ya, eh, después, a partir de un punto, ya dejamos de luchar contra contra los patrones, contra la patronal. Empezamos a luchar contra esos delegados que salían en todos los cantitos a decir, tocan a uno, tocan a todo, toda todas las familias adentro. Ellos eran representantes, ganaron el objetivo que quería que era ser delegados se pusieron del lado de la patronal, porque imagínate que le habrán dado, y ellos salen a querer luchar contra nosotros y a poner la gente contra nosotros. Se olvidaron de todo, todo lo que fue pasarla afuera, eh, tener hambre, tener frío, mojarte en la lluvia haciendo reclamo cortar una calle que pasa un coche y te tire con cosas, y todo eso se le olvidaron, se le fue la memoria. Ahora, como la gente les hizo quedar porque ellos habían firmado un acuerdo, a la gente de adentro la hicieron firmar como accionistas, Dicieron, firmá porque te conviene, firmar convencieron a la gente que firme como accionista y ahora este tipo, Santiago Perea, dice que si la gente no trabaja o le toma alguna medida que en la empresa no le importa, que se va, porque también se le ha liberado propiedad de los RACI que viene vendiendo y la gente está reasustada Ahora, el que firmó como accionista, si este tipo se va, lo que le están diciendo es que pierden todo. Y no se puede hacer, están en la lona, lo han estafado de por todos lados. Después lo otro que le dicen, bueno, si ya se va este dueño, ¿quién va a querer hacerse cargo de Cresta Roja? Porque Cresta Roja es un es un problema. No es un problema Cresta Roja. El problema son los garcas que no aparecen para dirigir claro. la empresa. Claro. Totalmente. La gente tiene ganas de trabajar, la gente está asustada, la gente, si ustedes, sería bueno que, que no sé, que alguien pudiese entrar y ver, los pollos se le están caseando, lo están tapando los pibes, los pibes están trabajando y contentos que tienen un trabajo. A lo, que, a lo que vane, a la mentira, por ejemplo, todavía no han cobrado el sueldo. Se desapareció este tipo que dijo que se fue a los Estados Unidos, no sé dónde, y nadie le dejó para depositar sueldo, también se olvidó de depositar el sueldo. Claro. O sea, la gente tiene que esperar que él termine sus vocaciones para comer. Claro, claro, claro. Si, si y el no... gobierno, no nosotros nos preguntamos, y el gobierno, y la reactivación del 100%, y la ley antidespliego que se vetó porque era era una mejora, si a mí por lo menos me hubiesen tomado, me hubiesen echado la situación, por ahí sería otra. Pero bueno, me pueden acusar de que, de que me porté mal, de que es lo que yo quiera, pero ni siquiera me dieron la oportunidad a lo que se comprometió a tomar la totalidad. Que la hubiesen dado a Coto, Coto ponía la plata, a mí me hubiesen pagado mi indemnización. Y bueno, seguía mi camino, me fijaba, lo que pues me ponía un kiosco con mi casa, pero algo, no, ¿no? que me saquen todo. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, así estamos todos. Leonardo, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que ha sido eh, muy clarificadora de, de la situación. Y bueno, y seguramente como renacional de Medios Alternativos vamos a seguir difundiendo y, y desde desde lo que podamos hacer, como estos medios comunitarios, dando a conocer eh, la realidad del conflicto en Cresta Roja. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. bueno ahí pasaba eh, Leonardo Romero de, de cresta roja uno de los trabajadores no incorporados a cresta roja y este mostrando una realidad que, que como bien decía eh, eh, eh, como bien decía pach recién es por un lado las acciones reales y concretas que está tomando el macrismo y que bajo el bajo el paraguas del macrismo está tomando toda la burguesía nacional, ¿no? Porque estos recortes, esta hiperexplotación se está viendo en distintos ámbitos, en distintas en distintos rubros, pero también eh, muestra eh, la acción porque para para esto poder sostenerse tiene que romper la unidad de los trabajadores porque es la forma de poder de poder dominarlos y bueno, quedó muy claro me parece lo que decía Leonardo de cómo fue activando la empresa estas eh, estas estas disputas para poder eh, partir a los trabajadores para no tener que enfrentarse a un frente Unido de lucha y bueno Y a partir de eso imponer su voluntad no claro también por ahí escuchando un poco lo que decía Leonardo cómo llama la atención también cómo juegan los medios no a favor también de, de lo que quiere tener la empresa porque en los medios salía que lo de la desocupación que hay era de 400 personas. Él, cuando le preguntamos, decía 800 personas. Entonces nosotros ahí, también, ¿no? como juega el gobierno y para dónde tira también, ¿no? Los mismos medios también, para quienes están jugando hoy. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, los medios hegemónicos son parte de, de la construcción de la verdad que quiere la clase dominante. ¿no? Bueno, vamos a un pequeño alto musical. Son las 10 y 21 de la mañana y todavía no he visto que pancho haya sacado ningún potecito con comida así que eh, vamos a un corte es que, musical para hay una hay un hay una una pequeña detalle acá no panchito hoy no saca porque hoy estoy yo acá también ah. sabe que si saca tiene que pasar también la comida para acá ah, ¿sí? está bien está bien está bien está bien está sí, como todavía no pusimos el vídeo de la pecera este va a saltar bueno panchito vamos a un interpreto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 de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rlma.org.ar Bien, volvemos a un nuevo bloque de la Enredando las Mañanas. Pasamos nuestro contacto para quien quiera... Eh, leer las notas y escuchar en vivo el enredando por internet puede ingresar a rnma.org.ar o también a nuestro Facebook Facebook Nacional de Medios Alternativos donde van subiéndose tanto las, las notas eh, que van saliendo del enredando como las distintas notas de los distintos medios que conforman esta red vamos a ir haciendo la introducción entonces al nuevo, al nuevo tema Eh, recordemos que ya hace 15 días cuando hicimos, nos tocó a nosotros el enredando anterior habíamos hablado del caso de eh, Alejandro Oscar y bueno en ese momento todavía no se sabía si había había un femicidio ¿no? en la ciudad de San Pedro con eh, eh, una una incineración este eh, del, del cuerpo un cuerpo de mujer incinerado al, en el acceso sur a la ciudad de San Pedro o sea, sabíamos que era un femicidio, había la sospecha de que esa persona pudiera ser Alejandra Oscari, pero todavía eh, no estaban los datos. Recuerdo que habíamos entrevistado en ese momento a Elsa Colque, de la Casa de la Mujer María Conti, de San Pedro, y nos decía eh, esto, que había que esperar unos 15 días para que se hiciera el ADN. Y ayer, justamente, eh, bueno, hace unos días, el ADN... Eh, indicó que, como se sospechaba, la eh, mujer incinerada era Alejandra Oscari. ¿no? Eh, eh, recordemos que por ahora el padre está detenido, siendo uno de los principales sospechosos de haber sido eh, eh, el, el, el perpetrador de este nuevo femicidio que transforma termina de transformar a Jujuy en la provincia con mayor índice de femicidio del país. ¿No? Recordemos que con este caso de Alejandra Oscari Es el sexto femicidio en la provincia Y el cuarto en San Pedro de Jujuy eh, Es una situación alarmante para la provincia y, y bueno, y justamente decimos pueblo chico, infierno grande Son situaciones eh, alarmantes eh, El tema de los femicidios Tenemos en unas semanas más el 3 de junio Con, con otra marcha del Ni Una Menos Y esto nos lleva a, a movilizarnos como provincia, ¿no es cierto? Eh, como decía San Pedro, tiene cuatro femicidios en lo que va eh, del año Así es, pero bueno, nos informa aquí el productor Que todavía, que eh, Mariana está eh, en una audiencia Y vamos a comunicarnos con Mariana Vargas Así que vamos a comunicarnos un poco más tarde con Mariana Y ahora vamos a comunicarnos con Osvaldo Barros de la asociación de detenidos desaparecidos a quien le íbamos eh, a consultar cómo había cómo se había dado como ya resultado la marcha que este organizó el encuentro memoria verdad y justicia para la eh, rechazar la represión no que se está eh, desarrollando a nivel nacional la represión de macri y los gobernadores y eh, bueno, una marcha del encuentro Memoria verdad y Justicia que, convocada por el encuentro, recordemos que se había convocado una marcha previamente eh, se decidió realizar una marcha unificada contra el 2x1 allá había para ese momento una marcha definida justamente por este tema, por la represión de Macri y los gobernadores, y se decidió pasar la marcha, producto de, de, de, de la importancia del 2x1 de rechazar Esa, esa medida judicial, se decidió pasar la marcha a, eh, a esta semana. Así que, bueno, es, vamos para eso a contactarnos con Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y preguntarle cómo se realizó, cómo se desarrolló, y las instancias principales de esta marcha contra la represión de Macri y los gobernadores. Osvaldo, ¿nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando, le agradezco el llamado. Bueno, sí, la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia era una marcha contra la represión, contra el 2x1, eh, que había ya estaba programada desde fines de abril, que se pospuso por por claro. por bueno por la movilización del día 10 de mayo, y bueno, y que se realizó ayer. Eh, el motivo, bueno, es la represión que va que se va acrecentando por parte del gobierno hacia los luchadores populares y las principales este consignas con las que se llamó a esa a esa este movilización de ayer fue no a la represión de Macri y los gobernadores de gobernadores, hablando de gobernadores de todo tipo, ¿no? Es wow. decir, tanto la, la las represiones en Santa Cruz, en Jujuy en la propia ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Formosa, de distinto tipo, ¿no? No solo contra, eh, digamos, contra los estatales de Santa Cruz, a los cuales se le se le debía meses de sueldo y que estaban protestando. En Jujuy, por la policía de Geraldo Morales, este, tanto de, de la detención Milagros como de al asesamiento en, en, la, en la universidad de Jujuy en la propia ciudad de Buenos Aires la incursión de la policía en varios en varios este, colegios secundarios en la provincia de Buenos Aires lo mismo, es decir el, digamos la golpiza que sufrieron el maltrato que sufrieron varios estudiantes secundarios en tanto en colegios de berisso como de Banfield en Formosa la represión, digamos a la a las comunidades este, originarias ¿no? este eso por un lado es decir de, de después abajo toda la legislación represiva digamos de las leyes antiterroristas del gobierno anterior hasta los protocolos anti piquetes de, de este actual gobierno claro. como dije la libertad, el milagro sale y los detenidos en Jujuy la libertad de Agustín Santillán es decir, el líder de, de la de la comunidad wichi en, okay. en Formosa y por una consigna histórica que es la absolución de los petroleros de la Aceras que recordemos que cuatro pe obreros petroleros de la de la Aceras de la localidad de Aceras que están condenados a cadena perpetua es decir todas esas eh, junto al bueno a la, la actualidad el esclarecimiento del asesinato de, de Elsa Marta Sosa, es okay. decir la testigo de los juicios de lesa humanidad en, en Mendoza, que fue asesinada en, en la ciudad de Córdoba y que, digamos, los motivos de, de ese asesinato no están claros este, bueno, esas son las principales consignas con las cuales se llamó a digamos a esta marcha, que fue una marcha importante fue una marcha multitudinaria que fue más importante todavía porque en el día de ayer había otras marchas también, es decir había marcha de los docentes marchas de, de otro sector frente al eh, al Sheraton donde se reunía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de todo eso, la marcha del encuentro Memoria Verdad y Justicia, una marcha muy importante que salió del Congreso, pasó por este pasó por la por la gobernación, la casa de la ciudad de Formosa y pasó por la eh, por los tribunales, ¿no? para repudiar el fallo de la Corte Suprema, por el 2 por 1 para los para los este, genocidas. Eh, y terminó en Plaza de Mayo, donde se leyó un, un documento, un breve documento. Eso fue, digamos, la síntesis del acto de ayer, que fue, repito, no, nos dejó bastante muy satisfechos a todos, porque fue muy importante. O, Osvaldo, hay como una especie de clima de época, ¿no?, de permisividad con la represión, porque... Uno observa esto, ¿no? La represión o el mensaje pro-represivo del gobierno nacional y que se replica en los gobernadores y que incluso se replica en algunos sectores de, de, de, de la derecha que se sienten, y, y, y las fuerzas represivas también, que se sienten como, como más liberadas para realizar esa represión, ¿no? Sí, claro. Es decir, el gobierno está dando... <coughs> señales desde hace rato digamos de, de, de digamos de, de de represión de dar carta libre a la represión y por eso tanto los gobernadores como las policías se sienten esté autorizados se sienten con licencia para esa para esa represión este eh, creemos que bueno que esa represión la necesita el gobierno la necesita para para poder aplicar toda la, la política económica y social que, que está está tratando de, de implementar, ¿no es cierto? Es decir, tanto con las paritarias, el límite a los, a los aumentos de sueldo en las paritarias, como eh, límites en el aumento de los jubilados, como el, el, el intento de, de, de, de, de cambiar la, la ley de las leyes laborales, todo eso para poder a, ajustar para poder implementarlo, necesita de, de la represión, porque eso va a provocar, lógicamente, la protesta de vastos sectores populares. Y bueno, y eso lo necesita tanto el gobierno como los distintos gobernadores de distintos sí. signos políticos. Por eso que, digamos, que, que, que ocurre lo que ocurre. Claro. Osvaldo, en base a eso mismo que venís planteando, eh, en vista de que el gobierno, además, no ha dado absolutamente ninguna señal de modificar su plan económico, no hay plan B, dijo Macri, eh, uh -huh. uno esperaría que esa, esa respuesta represiva se mantenga o incluso que si no hay actividades como estas que dejen en evidencia ese clima pro-represivo, que la represión tienda a aumentar. Sí, sí, claro, claro. Por eso es que este esta movilización de ayer se planteó como el primer paso, digamos, de una campaña nacional contra la represión. Eh, eh, fue la apertura, digamos, una campaña nacional contra la represión de Macri y los gobernadores porque efectivamente, como vos decís, eh, lo más probable es que esta represión se vaya incrementando, digamos, no hay no no no no, no hay otra posibilidad, digamos, a medida que se vaya eh digamos aumentando los ajustes del gobierno hacia los sectores populares van a necesitar de esa mayor represión claro claro totalmente eh, Osvaldo eh, y eh, qué eh, qué objetivos eh, o, o, o, o si ya han de, de desarrollado algo dentro del encuentro memoria de verdad y justicia sobre los objetivos y finalidades de y actividades que puedan surgir en esta campaña contra la represión no, los... Los objetivos de la campaña son las de protestar por esto que, que estamos hablando y tratar de frenar, digamos, este eh, la, la, digamos la, la, la escalada represiva del gobierno. Es decir, hacer palpable, demostrable frente al conjunto de la sociedad que esta represión va a seguir adelante y que va a afectar a todos los sectores populares todos los sectores de trabajadores que van a van a salir a, a protestar por por la disminución de sus ingresos de sus leyes laborales este, lo mismo que los jubilados etcétera etcétera es decir hoy fíjate que hay una en los diarios salió que una digamos la, una cámara este, acaba de darle la razón el gobierno en contra de los docentes de la, pare, sí. de la del planteo de la paritaria nacional para los docentes bueno es, es que el poder judicial también claro. se está poniendo digamos de acuerdo a los nuevos aires políticos que hay en el país sí, entonces les, se, se está alineando de a poco junto al gobierno entonces bueno eso es lo que va a provocar nuevas movilizaciones nuevas protestas, Y frente a eso el gobierno no tiene otra, otra este, otra digamos, respuesta que, que la represión. Y hacia eso vamos, digamos, hacia eso va esta protesta. Esos son los objetivos, frenar la, la, la escalada represiva. Osvaldo, una pregunta te quería hacer. ¿Cuán parecido vos lo ve al gobierno hoy de, de Macri, a lo que era también, que seguramente lo ha vivido en los noventa? con el gobierno de Carlos Menem, ¿no?, que es muy parecido, me parece, el tema eh, de la represión que había y los despidos también que había, ¿no? Sí, sí, la, la, digamos, la década, digamos, de Menem, los años de Menem, son fueron años de, también, de un plan económico, social, neoliberal, digamos, que, que fue sentando las bases después, que, que, digamos, las bases de todo lo que pasó después, digamos, la, Eh, digamos lo que pasó con de la rúa del 2001 etcétera etcétera la desocupación el cierre de empresas digamos las privatizaciones de empresas que es lo mismo que hoy se está se está intentando anunciar se está de a poco metiendo la cuña para de distintas formas ir privatizando a checando el estado lo que pasa con aerolínea lo que pasa con otras con otras empresas del estado digamos que de a poco se intenta privatizarla o a es decir sí hay una similitud bastante grande con lo con lo que pasaba con la política económica y social del gobierno de menez eh, bueno osvaldo agradecemos muchísimo la entrevista sabemos que estás trabajando no te queremos eh, quitar más tiempo y, y desde desde aquí bueno obviamente todo nuestro nuestro apoyo a, al encuentro memoria verdad y justicia y seguramente vamos a, a encontrarnos eh, en el seguimiento de las futuras actividades de esta importantísima campaña bueno muchas gracias por el llamado muchas gracias por el apoyo y, y sí, necesitamos esta esa este, eh, digamos hacer que se multipliquen las voces de protesta a través de la red de medios alternativos que es una es una un lugar digamos que, que hace eco de las necesidades populares. Y bueno, gracias por llamarme gracias por el apoyo. Y bueno, ahí estaremos, seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, buenos días. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Osvaldo Arros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, dando cuenta de esta marcha contra la represión y del inicio de esta campaña, ¿no? Eh, si bien... Ya al inicio del gobierno de macri con el tema de la ley antipiquete este y las medidas que iba tomando se podía avisorar esta, esta avanzada pero represiva no es sino hasta la aplicación eh, eh, concreta digamos de el desembarco de las políticas macristas, al decir no hay plan B donde, como decía Osvaldo, la solución represiva se torna en una cuestión ya prácticamente inevitable no importante también entonces el tema de denunciar y que la población visualice esto porque es una de las herramientas eh, de gobierno digamos bueno vamos a un pequeño intermedio musical panchito este podrías poner no hay comida todavía Panchito, por lo visto así que me parece que estás a dieta eh, vamos a un intermedio musical para soluciones ese temita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 www.rnma.org.ar pues, uh, Volvemos a un nuevo bloque de Llegando las Mañanas pasamos nuestros contactos eh, para quien nos quiere escuchar vía internet puede ingresar a rnma.org.ar ahí va a tener el reproductor para escucharnos en vivo y también distintas noticias de los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo mismo si ingresa al Facebook Red Nacional de Medios Alternativos donde va a poder visualizar también las noticias eh, anoche mientras, bueno ya habíamos cerrado el armado del de, de, enredando de hoy pero circuló un comunicado de, de, de, de, de un importante importantísima gravedad eh, y queríamos entonces leerlo y también ver si podíamos realizar contacto con eh, quien firme el comunicado. El comunicado es emitido por la agrupación primero de octubre y pasamos a leerlo. Comunicado. ¿Dónde está Griselda Altamirano? En el día de hoy, la policía detuvo en azul a Griselda Altamirano, dirigente de la agrupación primero de octubre. La detención se dio durante el violento desalojo en la municipalidad cuando el movimiento fue a reclamar trabajo genuino. Un 40% de la población se encuentra desocupada, pero la respuesta del gobierno fue la represión. La dirigente, Griselda Altamirano, ya declaró ante el tribunal en azul, pero en estos momentos no solo se encuentra incomunicada, sino que ni siquiera se sabe dónde la tienen detenida. Por eso ya se está preparando una veas corpus. Bueno, un eh, escueto comunicado donde... Eh, dejan eh, eh, en evidencia ¿no? eh, lo que veníamos hablando previamente con Osvaldo Barros de la respuesta represiva como única respuesta frente eh, a las consecuencias socioeconómicas del plan neoliberal que está implementando el gobierno macrista. En este caso, como decía Osvaldo, una represión que se da desde el gobierno nacional, represión que se replica también, en los gobernadores de provincia y en este caso represión que además de replicarse como un degradé no del gobierno nacional la replican los gobernadores y hay en este caso también la replica la municipalidad ¿no? pero bueno este vamos a la nota entonces eh, decíamos que griselda altamirano había sido detenida nos había llegado ese comunicado a, este ayer a la noche y nos contactamos con Jorge Lesica, dirigente también del Movimiento Primero de Octubre, para preguntarle cuál es la situación actual. Eh, Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, le estoy escuchando bien. Bueno, eh, Griselda, sí. Griselda fue, fue detenida, esto lo, lo grave, el caso fue detenida eh, en, cuando se manifestaban en la Municipalidad de Azul y fue violentamente desalojada la Municipalidad Ahí fue detenida, golpearon a... a, a, a entró la, la policía, no respetó ni a pibes ni a mujeres. En base, a Griselda la golpean, entre, entre tres policías la detienen. Se ve claramente en un video donde le pegan un garrotazo con la cachiporra. Y a su vez, este nosotros lo que decimos, que esto no este modelo que tiene este gobierno no cierra sin represión. Quedó demostrado. porque qué? Porque al intendente, el gobierno de de Macri, precisamente un señor de segunda línea llamado Pedrini, un señor de segunda línea llamado Pedrini, de desarrollo social le dice, le transmite al intendente que justamente se se, se encontraba el intendente cuando estaba la ocupación eh, en una comisión con la señora Stanley le dice Pedrini, bueno vos tenés que eh, firmar la denuncia para que sea desalojada la municipalidad si no te vamos a hacer una causa por y Nación. Si vos no sos el responsable de firmar la denuncia, la causa te la va a anunciar el gobierno nacional a vos, y Nación. Y, y es esta es la respuesta que tiene para la pobreza del gobierno de Macri. Eso es lo, lo que queremos dejar bien en claro. Jorge, eh, de, eh, denunciaban también en el comunicado que Griselda estuvo, eh, podemos decir, desaparecida durante un tiempo, porque no había constancia de su paradero. Griselda fue desaparecida... Durante doce horas Recién hoy sabemos a las nueve de la mañana Donde estaba Fue detenida en azul A las seis de la tarde No ni, no se le comunicó ni al padre Ni yo que soy el compañero de vida No se le comunicó dónde estaba Estuvo esa parada de seis de la tarde Hasta hoy a las nueve de la mañana recién supimos Que le habían trasladado hasta la, a 25 de mayo A 250 kilómetros de azul A 250 no, kilómetros A, a 250 kilómetros de azul ¿Y cuál es el argumento que... legal para eso? ¿Eh? ¿Y cuál fue el argumento que dieron para eso? Eh, la, la quieren acusar de eh, Intigación a cometer delito Supongo que será esa la razón Será la peligrosidad De una mujer claro. En esta Argentina que hoy no, Todo el mundo se desegarra la dictadura Poniendo a menos Y la peligrosidad de una mujer Que fue trasladada a 25 de mayo Después de ser agredida y golpeada eh, Cuando estaba reclamando Eh... Mejor vivir para los para los compañeros, para su compañeros y para los barrios más protegidos de, de azul. Jorge, buen día. Te hago una pregunta. Eh, ¿Desde cuándo vienen estos reclamos en la municipalidad? No, no te escuché bien la pregunta. ¿Desde cuándo vienen estos reclamos en la municipalidad? Nosotros venimos reclamando hace mucho porque en la región eh, una de las cuestiones que, que debatimos nosotros es la cuestión de la tierra. Acá en Azul vale 26.000 dólares de hectárea, ¿no? 26.000 dólares. Tierra, que fue recurso natural, que fue propiedad a los pueblos originarios um, y la única impresión que hicieron los dueños, los que deciden ser dueños de la tierra, son fueron remitiendo en balas y masacrar a los pueblos originarios. Eso que fue generando una pluralidad eterna, hoy como consecuencia tiene, donde miles de personas no pueden vivir, no tienen sustento económico, Hay, hay una desocupación del 40% en Azul y la pobreza es del 50%. No te imaginas que hay dos fábricas en Azul. Dos fábricas en la población de 60.000 habitantes, hay solamente dos fábricas que pueden albergar a 300 trabajadores. Decime, ¿De qué vive el resto de la población? Si no hay si no de, si no se democratiza y se consigue tierra para trabajar. ¿De qué va a vivir de hanga de lo que puede de alimento nosotros somos para que veas la organización somos generadores de, de recursos para que los compañeros puedan sobrevivir y actuamos como si fuera si fuera molestado estado que no existe trabajamos en todos los barrios trabajamos en la mayoría de los clubes tenemos merenderros de azul en la mayoría de los clubes de los de barrio tenemos merendnderros en cada barrio en cada salida tenemos mendero. Y, y comedores, y panadería, y así. Y somos los que estamos paliando el hambre. Claro. Y es esa es la situación, venimos reclamando que se, que se genere trabajo genuino porque sale mucho recurso de, a través de la tierra y, y de la ganadería acá. Eh, Jorge, aunque, bueno, eh, eh, seguramente es muy pronta la situación, pero eh, tienen pensado ya eh, algunos próximos eh, pasos, ya sea tanto legales como como movilizativos frente a esta Eh, represión y, y, y, y desaparición, porque es algo totalmente ilegal, ¿no? Y bueno, hemos recibido adhesiones y, y bueno, y solidaridad de muchos lugares, nos ha escrito el Perro Santillán, Senasa Capital, organizaciones de, de Mar del Plata, organizaciones del Conurbano, solidarizándose con esta cuestión de violencia hacia los sectores más humildes, y, y de marcar que esta situación no cierra este modelo agroexportador que que quieren imponer impo estos setores, eh, que, que, que no, no hay otra sería más que con represión. Entonces, ustedes fíjense a tal punto que las dos personas, la contradicción, no porque siempre re re remarcando esta cuestión de, de la distribución de la tierra, los dos funcionarios con los que, los últimos dos funcionarios que discutió Griselda Tamirano, uno fue Pereira Hidahola y, y el otro un Santa Marina en el gobierno de Macri. Bien, claro, claro. Eh, Osvaldo, volviendo con el tema este de, de, de la represión. Eh, hablábamos hace poquito, a, entrevistábamos en un bloque anterior, a Osvaldo Barrios, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, bueno, que eh, a, habían realizado ayer una marcha, el Encuentro de Memoria Verde y Justicia, justamente en contra de lo que, denunciando un... Eh, un, un un crecimiento exponencial de la represión tanto de macri como de los gobernadores y bueno y las distintas instancias oficiales eh, se vive se observa esta, esta situación en, en azul sí es, es, es, es, es constante hoy por ejemplo las compañeras iban llegando en su motito y, y eran perseguidas por la policía local y la policía provincial a ver a dónde ibaban Ya cuando sabían, más o menos se daban cuenta que iban para los merenderos, las dejaban de seguir, pero constantemente las tienen identificadas las compañeras y las siguen, es, es terrible la situación que está viviendo en Azul en cuanto a la represión y en cuanto al seguimiento a, a los sectores más humildes. Bueno, Osvaldo, eh, agradecemos la, la, la entrevista, este seguramente vamos... Eh, los compañeros y compañeras de la RNMA seguramente van a estar en contacto para ver cómo se avanza frente a esta situación represiva y desde aquí todo nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba eh, Jorge Lezica de, de la agrupación del Movimiento Primero de Octubre de Azul eh, contando... O podemos podríamos decir eh, dando una muestra Clara de cómo funcionan esos mecanismos represivos de los cuales antes estaba hablando este Osvaldo barros no O sea eh, eh, cómo encaja todo producto de que hay y, y, y eso no se podría eh, negar hay una sistematicidad en la instancia represiva no no es solamente eh, una parte permisividad, sino hay una sistematicidad, o sea, forma parte del plan de gobierno la represión como respuesta frente a la resistencia de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y la clara muestra del avasallamiento de los derechos humanos, hablá, hablábamos Totalmente. de esto, de la desaparición de una persona eh, y esto, claro, bueno, mostrando las políticas represivas del gobierno hacia cualquier forma de, de manifestación social, ¿no? lo que decíamos hace rato, cómo fuimos viviendo todas estas represiones eh, en las diferentes provincias y la, la tuvimos ayer también eh, con el movimiento primero de octubre. Así es, así es. Eh, eh, se ve una sistematicidad, se ve una complicidad, porque para que esto pueda darse también, eh, estos traslados y qué sé yo, hay una intervención de la parte judicial también. Bueno, la parte judicial que terminó dando este, este dos por uno, ¿no es cierto? O sea, se puede ver como este cambio, este cambio de clima respecto a, a, a la, la pro-represividad está eh, permeando todas las instancias estatales y también de sectores de la derecha, ¿no? Que no sería, por lo menos desde mi punto de vista, no sería extraño también que grupos como ya había pasado, por ejemplo, te acordás Mono en Mar del Plata, ¿no? Sectores ya eh, fascistas eh, que eh, vean esta esta permisividad también como un vía libre para avanzar con sus con sus bar, barbarazos, ¿no? Sí, lo que me llamó mucho la atención también lo que contaba, ¿no? Esto alejarlo tanto llevarle a otra a la persona detenida, sí. tan lejos también, tiene que ver, ¿no?, con lo que decía él, contaba la represión que recibió la compañera también, pues seguramente haber estado golpeada, claro. la deben haber destrozado la culpa más o menos, y la llevaron por eso tan lejos, o sea, para que, y duró tanto para que la vuelvan a encontrar también a la compañera. Eh. Estuvo desaparecida 12 horas. Eso sí. es eh, verdaderamente en un Estado democrático, supuestamente, en un en un en la vigencia del Estado de Derecho Eso es algo que no se puede aceptar No se puede tolerar Bajo ningún tipo de vista Y que solo pelea por un trabajo genuino No, así es, es. Así no, no para que le regalen nada Bueno Vamos a un intermedio musical eh, Panchito por fin sacó el, el pote eh, Una especie de ensalada uh -huh. Donde hay arroz, morrones hay. Yo, creo que, yo creo que la ensalada Se llama Ensalada de lo que sobró del almuerzo Y de la cena de ayer uh -huh. Este vamos Panchito, además no, no, no teníamos tema para esto, así que también le, pues, lo ponemos a Panchito en la complicación de tener que elegir un tema y uh -huh. Pancho, el problema es tuyo <risa> ser mi alma cansada del silencio y sentirme aisla cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa no quise máquina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 .org.ar Bueno, estamos estamos de vuelta yo ¿Cómo hago? Me autocargo Porque estaba leyendo los Whatsapp Mientras Panchito este Bueno, Pacho me indicó que Panchito Ya había encendido la luz Avisó, eh, eh avisó, avisó. avisó, avisó Bueno, vamos, eh, la verdad que la luz No es suficiente, Pancho este Vamos a tener que poner una chicharra eh, También Como las que llaman la fábrica, viste Bueno Vamos con el próximo tema Eh hace bueno en, en, en todo en toda esta lucha salarial no recordemos que con in, una inflación que ya llega al 10% hasta hasta abril hasta el mes pasado ya llegaba un acumulado al 10% o sea con la inflación de, del año de, de los primeros meses del año solamente con esa inflación ya se está llegando a más de la mitad de la inflación que el gobierno en el presupuesto había previsto para todo el año además, si a esa inflación vos la anualizas eh, estaríamos en un ya en un 20% de inflación con altísimas probabilidades de un 25% eh, incluso ha habido en algunos gremios donde ya se empiezan a disparar las cláusulas, gatillo, esas que le llamaban sin embargo UPCN firma con el gobierno un, eh, este, un aumento salarial de apenas el 20% en tres cuotas, digamos, muy cercano a la exigencia, el techo que se había impuesto el gobierno para eh, el, el, el, los aumentos salariales. Así que, en, en base a eso, Esquiate realiza una movilización eh, en distintos lugares del país contra este acuerdo que tiende a tirar a la baja eh, eh, el, el salario estatal no nos estamos comunicando para ello con Nora Kercia de, de ATSUR este, Nora, nos estás escuchando Sí, hola, buenos días Buenos días, bueno, podrías comentarnos cómo cómo se desarrolla esta actividad y las principales características de la misma Sí, en realidad es este una movilización que en una jornada de lucha nacional que venimos llevando adelante, eh, exigiendo eh, reapertura de paritarias, porque si bien el acuerdo con UPCN es para trabajadores nacionales, eh, para eh, los trabajadores provinciales la paritaria está cerrada desde principio de año, fines del año pasado, eh, bueno, con un aumento miserable también en cuatro cuotas. Obviamente nosotros rechazamos este acuerdo paritario y nos sumamos a esa movilización porque... En la provincia de Buenos Aires también hay trabajadores que eh, pertenecen al Estado Nacional, como son los compañeros del Ministerio de Trabajo, de antes que hay delegaciones en toda la provincia. Y bueno, eh, uno de los reclamos principales es la reapertura de paritarias también para los trabajadores provinciales y municipales y el pase a planta de todos los, los trabajadores eh, becarios y que están en condición de monotributistas o mensualizados en educación. Así es. Eh, buen día. Eh, tengo sí, una pregunta. Días. ¿Cuál es el porcentaje de aumento que se reclama, de acuerdo a lo que escuchábamos recién a Sebastián, eh, de la inflación que, que vivimos actualmente? Sí, en realidad pedir un porcentaje. Eh, nosotros estamos reclamando eh, un aumento salarial Igual a la canasta familiar, en principio tendríamos que hablar de una recomposición salarial con todo lo que venimos perdiendo los trabajadores estatales. En Provincia de Buenos Aires eh, estamos ganando 10.000 pesos, eh, la mayoría de los trabajadores estatales, ni hablar de los municipales que no llegan a 6.000. Eh, entonces es difícil pedir un porcentaje. Eh, nosotros vamos por el aumento salarial igual a la canasta familiar, sabemos que es mucho. Es mucho para el gobierno que no está decidido a dar nada porque eh, nosotros tuvimos un aumento del eh, 18% en cuatro cuotas. Este mes acabamos de cobrar una de esas cuatro cuotas y equivale a 380 pesos de aumento porque encima es eh, sobre las bonificaciones y el básico, que el básico de un trabajador estatal hoy en la provincia de Buenos Aires está en los 3.200 pesos. Así que obviamente estamos muy lejos de lo que necesitamos para vivir Dignamente, hoy los trabajadores estatales estamos en la línea de la pobreza. Claro. Nora, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el argumento en, en el que se escude el gobierno para no eh, reabrir las paritarias? El, el argumento es que ya ofreció lo máximo que podía ofrecer a todos los trabajadores que cuando ellos asumieron el gobierno encontraron una provincia quebrada y bueno, que no tienen plata obviamente nosotros sabemos que no es así que sí hay plata que no hay decisión de eh, invertirla en eh, en aumento para los trabajadores eh, pero si sí la, la invierten en otros negocios digo por ejemplo los trabajadores estatales en la parte de reconocimientos médicos tenemos empresas privadas y sabemos lo que significa eh, sostener estas empresas como el ingreso de empresas en privadas de limpieza en los hospitales públicos, en vez de nombrar personal contratan empresas privadas y para eso sí hay plata no hay plata para aumento de sueldos ni para pase a planta, ni para infraestructura en todos los lugares de trabajo, pero sí es, eh, para hacer negocios con, con empresas privadas claro. Nora, ¿cuál es eh, eh, porque bueno a, aquí Jujuy tenemos una eh, eh, se mide distinto la canasta puesto que el promedio de hijos en Jujuy es mayor. Eh, ¿Cuál es en Buenos Aires el este la canasta la, el, el costo de la canasta básica? Digo, para hacer la comparación con respecto a los sueldos que contabas, que cobran los estatales. Sí, hoy los propios trabajadores del UNDEC se dicen que eh, la canasta básica, la canasta familiar están 24.000 pesos. Este, te estoy hablando de que nosotros estamos ganando 10.000 pesos. Este, estamos muy lejos, por eso decimos que Hoy los trabajadores estatales estamos por debajo del índice de la pobreza, ¿no? Este, obviamente que entendemos que ojalá pudiéramos ganar todos 24.000 pesos. Este, okay. Va a ser muy difícil con la decisión de este gobierno este y de todos los gobiernos, en realidad, porque ninguno este, está decidido a beneficiar a los trabajadores y este todo lo contrario. Pero bueno, este seguimos en esa pelea y la movilización de hoy está marcada en esos reclamos principales, que es este la de paritaria, el aumento salarial y el pase a planta de los trabajadores. En bueno, uno puede observar en el caso del, del conflicto docente la apuesta del gobierno a fragmentar la lucha y a jugar al desgaste, ¿no? Eh, cómo se da, cómo se está dando esto en relación a los trabajadores y trabajadoras de ATE? ¿Y, y, y ¿qué, qué fuerzas observas dentro de, de los trabajadores? No te entendí bien la pregunta, perdóname. Eh, eh, sí, que, que, que eh, observamos que los docentes, el gobierno está apostando a, al desgaste y a la fragmentación. Eh, eh, ¿Qué estrategias, digamos, está llevando el gobierno para con los trabajadores y trabajadoras de ATE? Sí, este, vimos lo que fue el conflicto docente Durante todo este este periodo obviamente que el gobierno juzgó jugó a desgastar el conflicto y a demonizar a los trabajadores intentando plantear que era solo una interna este en relación a, a los trabajadores de ati eh, lo que está haciendo es este ningunear este la, la pelea que llevamos adelante no dar respuesta y sí avanzar sobre Eh, ...derechos que, que teníamos los trabajadores... ...por ejemplo, en vez de nombrar personal... ...en las distintas áreas donde hace falta... Eh, ...el gobierno traslada... ...han eh, parado en los decretos de emergencia... ...y el 618 y todos los decretos... ...que este mismo gobierno promulgó apenas se asumió... Eh, ...bueno, intenta hacer todos esos movimientos... ...trasladar este compañeros de distintos lugares de trabajo y no este, atacar eh, la problemática de fondo este, que, que nos afecta a todos los trabajadores estatales que, que tienen que ver con el nombramiento personal, este, con eh, inversión en infraestructura para todos los lugares que no hay, con condiciones dignas de trabajo, con mejor calidad y más cantidad de comida en los comedores escolares, donde cada vez... Este, Son más los chicos que, que van a comer ahí, producto de la desocupación y de la necesidad de, de la familia. Así es. Bueno, Nora, agradecemos muchísimo el eh, poder haber realizado esta entrevista. Y no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Nora Kercia, de ATSUR, ¿no? La, contando la actividad que venía que vienen desarrollando recordemos como, como, como mencionábamos al principio eh, es impresionante lo que lo, lo, lo, la diferencia la disparidad que están imponiendo entre el salario real que está cobrando un trabajador y la canasta básica no lo mínimo que se considera necesario para llevar este una vida aceptable. Eh, Y justamente porque el, el acuerdo se llevó a cabo con UPCN y el gobierno sin consultar a los trabajadores, eh, lo que nos comentaba Nora. Claro, claro, hay un papel eh, eh, importantísimo que juega la burocracia sindical en todo esto. Bueno, recordemos también en el caso de la CGT, la CGT no llamó a paro hasta que, que le tomaron el atril, hasta que prácticamente... Eh, se revelaron sus propias bases y, y vieron peligrar su posición, recién ahí llaman a un paro, que además lo convocan como un paro dominguero uh -huh. y ahora hay todo un debate dentro de la CGT de no llamar a un, paro, a un nuevo paro antes de las elecciones o sea eh, eh, esa contención a favor del gobierno que realizan por sobre los trabajadores la burocracia o en otros casos como el de UPCN, un acuerdo lisillano Este, con el gobierno en contra de los intereses de aquellos a quienes dicen representar. Sí, también recordando no esto es lo que decían, lo que hoy sale la canasta básica 24.000 y lo que se le ofrece a los compañeros son 10.000, eh, también marca la plata que está guardando hoy el gobierno para el año de elecciones que estamos, ¿no? Toda la plata esa se la está guardando, todo porque viene un año pesado que se la ve muy jodida y bueno, van a empezar creo a, a querer regalar todo también que lo están haciendo ya también pero cómo fundamentan también y para dónde se va la plata no para las elecciones así es hay, hay nuestro nuestro productor se quedó se quedó atorado lo veía peleando con la puerta no sé si quería salir si se había mandado algún y quería escaparse lo que sí lo veía peleando con la puerta la verdad es que me causó este bastante bastante ternura digamos yo ni tratando de abrir una puerta no no no, no estamos hablando de un aspecto demasiado complicado de la situación Y siguiendo con este tema, me acordaba recién que veía... ¿Vieron que se puso de moda los memes en Face? Hay varios memes, de acuerdo, bueno, a esto de presionar UPCN. Presionar y te dice demasiado tarde, ya arreglaron por el 20% sin consultar a los trabajadores. Está está bueno, de manera también de cómo utilizamos esto para informar esta situación de muchos trabajadores y trabajadoras estatales. Sí, sí, sí, totalmente. En general, recordemos que es una una... Eh, prerrogativa, digamos, que ha bajado del gobierno a, todo, a todas las instancias, de que los salarios no superen eh, un techo impuesto por el mismo gobierno, y bueno, y en esa imposición, la finalidad es descargar justamente parte de la crisis sobre los trabajadores, a partir de supuestamente luchar contra la inflación, pero la lucha contra la inflación es a partir de achicar la economía, de disminuir el consumo, eh, de destruir la industria nacional, porque otro de los elementos que con los que quieren, nuevamente entre comillas, bajar la inflación, es aumentando las importaciones, con lo cual también se destruyen fuentes de trabajo, y encima, encima con todo eso, generando deuda, además, Ajá. que van a pagar las futuras generaciones, y encima con todo eso, son tan inútiles que ni siquiera logran bajar la inflación, Total. ¿viste? <risa> este... Bueno, no, la verdad me da una bronca Panchito, <risa> Panchito este, No nos no vamos... podemos reír con eso ¿sí? No, sí, no nos podemos reír con eso Panchito, vamos, deja de comer Y vamos a, a un intermedio musical ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina No vamos a devaluar les propongo pobreza cero en la Argentina Mauricio Macri, presidente Gabriela Michetti, vicepresidente Vamos juntos, cambiemos 135. Ayer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 Dijo que vamos bien, I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te don y salario.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 Mira, una solución, no es, es decir, no puede cierto estar en la que es tan grande la, la, la, la... Yo creo que a veces la visión esta De que hay gente que se está muriendo de hambre No es raro Es una visión más burguesa ¿Cómo? Negocio, Hay, hay gente que negación. se mueve de hambre Viste algo muerto Sí, le salta así una chiquita antes de ¿Ah? hacer Viste algo muerto la inflación lo que sufre el objetivo momento, es que, que va al supermercado el normal al mercado comprar dólares le va al supermercado y dice pero otra vez más, más, más aumentaste el tomate lo compré hace 3 días y valía X ahora vale X más 20% ¿Eh, ¿qué querés cómo está la cosa? ¿Eh, ¿qué querés cómo está la cosa? esto es lo que nos está matando la inflación y, y la inflación encima la sumada inflación. a la mentira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 de lunes a viernes de 10 a 12 horas www.rlma.org.ar de vuelta en este enredando las mañanas eh, una mañana por lo menos yo no siento mucho frío ya. por lo menos yo no he, no he sentido los fríos de otros días no estamos sentido... tranquilos, ahora estamos tranquilos supuestamente decía que hoy iba a salir el sol, hasta ahora no pasa nada pero Ay, decía no que pasa. iba a salir el sol <risa> este ¿y vos te lo creíste? yo lo creía, pues eso viene con primera más corta <risa> Más corta de donde ¿De, de, del estómago o de la, de las mangas. Y <risa> Pancho también lo cree yo por eso por eso sí su una ensalada y no un guiso. <risa> Puede ser. Este, bueno, vamos presentando la próxima nota. Previamente pasamos nuestros contactos rnm.or.ar y si quieren a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos. Eh Vamos a la próxima nota. La próxima nota es eh, una nota local. no Aquí, en eh, un poco para contextualizar eh, para, para, para para toda la gente en distintos lugares del país que nos está oyendo, para contextualizar, Alto Comedero es un barrio de aproximadamente 140.000 habitantes, un barrio eh, eh, mayoritariamente pobre, no carenciado de Jujuy, donde hay un hospital solamente, el hospital Esnope, pero un hospital que ya eh, ya viene sosteniéndose desde hace tiempo la crítica de que eh, no tiene las complejidades que debería tener y las asistencias que debería tener para atender a tamaña población, ¿no? Pero encima de eso, eh, intenta ahora, hay un, un intento desde de, desde la oficialidad, de cerrar alguna de las pocas de, lo, de, de, de, de las pocas áreas de atención que tiene como en este caso el este, el centro de atención eh, al niño sano ¿no? estamos por eso en contacto con la doctora rosa Fernández que es quien atiende en ese consultorio y que nos va a contar cómo es esa situación eh, nos estás escuchando hola hola Sí, recordamos que la doctora Fernández la semana pasada también ella se salió al, que se que se ató se se sostuvo ahí para para mostrarnos lo que estaba pasando, porque si bien los medios no lo estaban no estaban llegando acá en el barrio muy poco, también se sabía eh, la doctora es una doctora que viene trabajando hace muchísimos años, una doctora que muy conocida ahí que acá en Alto Comedero población. se la Se la conoce bastante porque es la que llega a todos los barrios, ¿no? Claro. Una doctora muy humilde también, que siempre está acompañando. Y, eh, y a partir de eso también es el apoyo popular que recibe eh, la doctora, ¿no? Eh, ahora creo que sí, estamos en contacto. ¿Nos estás escuchando? Hola, hola. eh uh, productor me parece que me parece que de, yo ¿sabes qué? creo que el producto no es el mismo de que se peleó con esa puerta. Wow. A mí me parece que se golpeó algo algo algo le pasó no sé si al celular o a él, pero lo, lo veo distinto yo ahora. Que vuelva a Que vuelva que vuelva Jory porque vuelva me estoy dibujo. quedando sin letra Jory. <risa> Bueno, mientras tanto... Este... No, una una sí. cosita también, la doctora Fernández, por lo menos para recordar, yo la conozco hace bastante, la doctora es una, es una, una doctora que, no que acompaña siempre en, la, en las actividades que se hacen también en las 30 hectáreas. Las 30 hectáreas es un, un, un pueblito de acá también de, que está dentro de Alto Comedero, bastante grande, donde también ella va a hacer actividades... Eh, más allá de la atención de los chicos También lleva algunos juego con los chicos uh -huh. Es una doctora que tiene Mucha llegada en el barrio Un importante muy, labor muy... social exactamente. Sí, exactamente Un importante labor social Y que a partir de eso también es el, apoyo, el apoyo que logra Por parte de la población De alto comero. Recordemos que no es la primera lucha Que eh, encara la, la doctora Fernández ¿no? Ya hace rato que la doctora viene luchando en contra de distintas instancias eh, que van recortando las este, los servicios que brinda eh, el, el hospital SNOPEC ¿no? eh, ahora sí nos está escuchando doctora hola hola hola hola nos está escuchando doctora Por lo visto hay bastantes problemas de comunicación. comunicación. si sí, recordemos también que la doctora en este momento está atendiendo también, ¿no?, en el hospital. Entonces debe estar ubicada en algún lugar Seguro. donde capaz que la señal también nos va no contando. Y... De todas formas, vamos Panchito a un pequeño intermeso musical a ver si logramos este, realizar una comunicación aceptable. Si volvemos por lo visto, un problema, hay un problema con con el manos libres, así que vamos a pasar a entrevistar a la doctora a través eh, del altavoz. Este, una solución poco técnica, pero viable. Eh, bueno, de, doctora, ¿nos está escuchando? Sí, un poquito bajo, pero se escucha. Eh, perfecto. Yo comentaba eh Eh, bueno, la situación no eh, eh, El barrio Alto Comero Un barrio de alrededor de 140.000 habitantes Como único hospital El Esnope Un hospital que ya de entrada no tiene todas las especialidades Pero ahora parece que hay una acción O una decisión De además quitar alguna de, de las especialidades Como en este caso La de atención al niño sano Sí eh, Hasta la semana pasada eh, esa eh, Teníamos esa novedad o sea, de sacar un consultorio que se llama Cusi Cusi Mikiwaga en donde atiendo yo y hacemos además talleres eh, sacar este consultorio haría que no, no no no podamos seguir atendiendo y ni haciendo estos talleres que son muy valiosos porque no solamente se hace educación para la salud eh, sino también se evalúa al niño en su aspecto psicomotriz se hace cobertura de inmunizaciones, se deriva el vacunatorio, se trabaja con las madres, los padres también, evaluándolos no solamente físicamente, sino también dándoles educación para la salud. O sea, que se le da a un niño de 4 o 5 años educación con estrategias lúdicas, títulos, teatro, juego de manera que el chico ya, eh, tome ese mensaje de salud y lo, y lo practique. También se les da a las madres, a los padres. Se los atiende además eh, es altamente preventivo, pero también es asistencia cuando el chico viene enfermo, si en ese momento está enfermo, se lo atiende. Okay. Y doctora, ¿cuál es cuál ha sido el argumento eh, para, para para para cerrar este consultorio? Porque eh, calculo que alguna argumentación Eh, ¿Alguna explicación para quitar un servicio a la población eh, tienen que dar? Sí, el argumento eh, era que no es, no había espacio físico, pero eh, eh, al explicar en una reunión que concertó un vecino, o sea, nosotros la veníamos pidiendo en la reunión, pero la pudo acordar un vecino y pudimos explicar un poco mejor, yo personalmente, como que sea el servicio, la importancia que tiene todo este sector. Entonces, bueno, eh, ahí la explicación era esa que que falta espacio físico, pero con mi mirada es como que hay que sentarse, reunirse, consensuar, eh, organizar bien, porque tenemos una subocupación de los hospitales, de los consultorios, en horas de la tarde, ¿eh? Entonces eso es lo que había explicado por ahí, eh por ahí esas decisiones medio desde un solo sector no no son muy adecuadas, pero tenemos que sentar todos a los jefes de servicio para este hacer mejor las cosas, aprovechar bien no solamente el espacio físico, sino también el recurso humano. Eh, después otro fundamento no se dio, solamente eso. Pero bueno, este servicio ya se viene desmembrando, se viene desintegrando. Eh, en el año pasado, mes de septiembre, se separó el vacunatorio. Ese sí que no tuvimos ningún fundamento. Se sacó el fichero en donde nosotros podíamos atender directamente al, al chico, a la madre, este sin, sin que tenga que hacer filas ni nada de eso, y sin tener que esperar. Por suerte hemos podido seguir conservando el turno programado, pero la mamá muchas veces, desde el año pasado tiene que esperar mucho más de lo que esperaba antes porque porque tiene que pasar el chico primero por la vacuna que ya no la tenemos adentro, que tiene que volver a esperar a su cola y recién volver a nosotros para este concretar el otro turno y la entrega de la de la leche. Eh, al al al esperar, a veces la mamás como el pasillo es frío y ellas tienen otros que hacer o el niño es muy pequeño y llora, de orina tiene hambre se va en algunos casos se va sin la vacuna cosa que antes no no pusía y en eso no tuvimos un buen fundamento tampoco para para llevar el el el fichero este no hubo un, una digamos un consenso muy muy ah, fue un consenso a media por decir así, que se entiende un consenso medio, en donde ahora también la mamá tiene que esperar mucho para obtener, en muchos casos, la historia clínica, que esté completa, que tenga las hojas, o que tenga este un papel que se llena ahora, que se llama orden de, de atención hospitalaria. Entonces eso demora mucho la mamá, y demora mucho porque la, la persona que tenemos acá tiene que ir a otro sector, a, a buscar todos esos, esos documentos. Entonces hemos quedado con muy bajos recursos humanos, además, o sea, sin, sin tener un buen servicio de Internet, sin tener una buena computadora, sin tener impresora, o a veces no tener la tinta. tener una impresora muy chiquitita, una impresora familiar, que se nos termina la tinta. Y al no tener recursos humanos, eso nos hace que nosotros también tengamos que perder un poco de tiempo y la mamá sobre todo en es este más peor de tiempo Decíamos que Alto Comero no es un barrio carenciado de aproximadamente 140.000 habitantes o sea casi un tercio de la ciudad eh, ¿Qué servicios debería en su opinión tener un hospital para poder cubrir a la demanda de esa cantidad de gente? Y sí, no el, el hospital que tenemos Eh, cuenta con muy pocos servicios como si fuera un puesto de salud grande o sea, con el respeto que que se merece todo el personal que está acá dentro pero es eh, es incompleto nos faltan muchas especialidades que deberíamos tener de acuerdo a lo que nosotros observamos diariamente eh, tener este, este eh, para los niños másped pediatras, tener eh, neurólogo, otoginolaringólogo, traumatólogo infantil, que no lo tenemos en este momento, tener, este, bueno, de todas las especialidades, gastroenterólogo, enterólogo, etcétera Pero lo que más necesitamos urgente en este momento... ¿Hola, hola? La socióloga, la psicóloga infantil... O sea, que por ahí nosotros en estos talleres o en este consultorio Cusi Cusi Michihuahua, alegría, alegría, dulce, niño, que le llamamos, este eh, hacemos a veces de estimuladoras, de fonoaudióloga o de psicólogas, y, y eso nos lleva mucho tiempo, y porque están incompletos los equipos. Tampoco podemos mandarlo de mamá, porque acá en el alto no tenemos todas esas especialidades, sobre todo para aquellas personas que no tienen obra faciales de venir al hospital del niño y eso significa muchísimo gasto y casi muy difícil casi imposible para la mamá ir hasta el centro claro. eh, doctora Cuál es la situación actual del consultorio y, y, y, y bueno y, y, y cómo que queda entonces en perspectiva sobre esta sobre este reclamo bueno después de la reuniónones el día viernes donde más o menos pude expresar a medias este se quedó en otras reuniones que todavía no se han concretado el último papel escrito firmado por la superioridad que yo tengo es el de el de entredar el consultorio eh, pero verbalmente a través de un enfermero se me comunica de que no no va a ser este, no va a ser retirado el consultorio sino va a ser cerchado no va a ser, sellado, no va a ser Eh, sacado del sector pero no es eso solamente, sino también que tenemos falta de de enfermeras, nos es muy difícil trabajar sobre todo en la tarde que a veces también utilizamos el pasillo para atender este nos es muy difícil si no tenemos el recurso humano, muy sacrificado no solamente para nosotros sino también para la mamá y el niño por eso las mamás muchas veces uno este les pide que tengan paciencia que nos disculpen todos estos errores, estas falta que a veces no depende de nosotros. Eh, doctora, agradecemos la entrevista y bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona eh, esta situación y si efectivamente se cumple eh, el hecho de dejar tan importantes servicios no, para la comunidad. Bien. Disculpe, no la entendí bien porque se escucha muy bajito la última parte. Ah, bien. No, decía que muchas gracias por la entrevista y vamos a, a vamos a mantenernos en contacto para ver si efectivamente se conserva este servicio tan importante para la comunidad. Bueno, bueno, muchísimas gracias y también este saludar porque no hemos saludado pues, eh, al comienzo a toda la gente que escucha este audio y salúteras a las mamás, los papás que que nos tengan paciencia y que su participación también en esto es muy importante porque por ahí este si se desvaloriza eh, el trabajo que nosotros hacemos se desvaloriza también a la concurrencia de la mamá de las niños y esto es viéndolo como equipo desde acá y desde hace años esto es algo muy importante porque es llegar a tiempo es intervenir y es hacer también la asistencia por eso este a las mamás Eh, gracias también a aquellas que creen en nosotros y nos traen los chicos y que tengan mucho más paciencia de los que nos suelen tener y que participen un poco más. Y a ustedes muchísimas gracias, que esta también una forma de, de participar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno. Gracias. Bien, ahí pasaba la doctora Rosa Fernández. Recordemos, eh, como decía Alto Comedero, en un barrio eh eh de 140.000 habitantes, un barrio que surge allá en la década del 90, ¿no? Es como que tiran a todo el a todo el pobrerío de Jujuy, lo, lo, lo juntan en el barrio. Un barrio que carece de cuestiones mínimas, eh, prácticamente no hay asfalto, hay zonas muy poco iluminadas, no hay parques. En general es como como decía, un amontonamiento y que uno de los pocos la misma doctora lo comentaba uno de los pocos servicios sanitarios que hay es el del hospital SNOPEC que tiene de hospital el nombre eh, efectivamente la gente este, eh, lo visualiza como una sala de primeros auxilios grande porque hay eh, eh, distintas este, eh, distintos consultorios distintos eh, servicios que debería tener si en un hospital no lo tiene y la gente tiene que viajar al centro, recordemos que Alto comero está a unos 8 kilómetros de la ciudad entonces tiene que viajar al centro estamos hablando de un viaje de más o menos media hora para llegar al centro para recurrir a ese servicio este que debería darse en el hospital local y no solamente que no se da, sino que además están intentando recortar los pocos servicios que se está brindando ¿no? entonces bueno, es eh, una acción más de, de despojo hacia la eh, hacia la gente pobre y hacia, la, hacia la salud del derecho un acce, acceso a la salud sí. exactamente bueno nos vamos quedando nos hemos quedado desgraciadamente sin tiempo porque no vamos a entrevistar la mariana que, bueno ya ya estamos en contacto pues no podemos entrevistar la mariana porque nos quedan apenas este cinco minutos así que lo que vamos a hacer es, no sé descargan los pancho no uh -huh. No, una, una cosita que, que a mí me, me dejó haciendo ruidito, podría decir de lo que contaba la, la doctora el, la, el, la excusa que tenía ¿no? el espacio físico nosotros que vivimos acá en Alto Comedero conoce a, no sé, 30 metros un espacio muy grande que tienen que lo construyeron en, en el tiempo de elecciones y que está vacío Así un sea. espacio bastante grande que está vacío y, y el yuyo hasta el, hasta el techo más o menos vacío y debe estar a 30 m. Sí. No, y además en el mismo hospital, si no hay espacio. Bueno, no hay espacio, construyanlo. Claro. <risa> ¿Cuál es el argumento de eso? Vos tenés que brindar un servicio a la población y tenés que brindar el servicio que la población requiere. Y para eso tenés que tener las dimensiones y las comodidades suficientes. La doctora decía, comentaba recién, estamos atendiendo en el pasillo. Uh -huh. Pero eso es incluso peligrosísimo para la misma salud, eso el Estado está generando adrede este un foco de, de contagio digamos si es que por ejemplo lo que se trata es una epidemia como puede ser la gripe en esta época del año entonces el mismo estado está no garantizando no solamente el servicio de salud sino las condiciones en las cuales Ajá. se presta ese servicio y claro bueno en alto comero somos negros y pobres desgraciadamente eso es Eh, ...lo que subyace detrás de estas decisiones nefastas. Sí, así. Una de las también eh, importante también que me parece marcar de acá de Alto Comedero... ...es que acá en Alto Comedero, si bien como decías, estamos ah, dentro de, de lo que es San Salvador... ...Alto Comedero es un espacio donde no tener eh, una empresa, donde no tener eh, algo... ...donde los compañeros, las personas, los familiares puedan ir a trabajar... Lo, los más lo que más aporta aquí en Alto Comedero son las ferias populares que, que es lo único con lo que pueden llegar y que también eso hace que, lo, que los mismos vecinos no puedan tomar el colectivo no para así irse hasta, hasta San Salvador así es entonces eh, población carenciada por todos lados con una realidad eh, actual que tiene que ver también con mayor recortes a esa población en tema de salud, en tema de empleo también, ¿no? Recordemos que Jujuy, el 65% de la población, está por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a la investigación de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, eh, esto es un golpe más a una población que ya está sufriendo las consecuencias del modelo. Y es también una consecuencia del modelo, por lo menos de los aspectos ideológicos que dominan este modelo. Uh -huh. Bueno, vamos a eh, ya se nos cortó el tiempo. Este, vamos nos vamos despidiendo. Este, yo quiero decir algo, David, vuelve. <risa> <risa> Mientras rinda bien primero. Mientras rinda bien, no, no, no si Así. si no rinde bien va a volver, pero cabizbajo y no me va a quedar más remedio que, <ríe> que cargarlo hacer blanco del miércoles bueno, nos vamos entonces eh, un saludo a los oyentes y eh, nos estamos encontrando en 15 días el próximo miércoles para una nueva edición de la FEDA nos vemos chao mono es el colmo, esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad o algo por el estilo Los médicos como nosotros somos ante todo científicos, ¿no estás de acuerdo? Niño rico nace en cuna de oro y lo tiene todo Se enferma médico privado, terapias y rehabilitación y yo que nací en lodo... Trabajando desde niño me enfermo y a pese Comienza la competición Dicen que yo debería cambiar de opinión No molestar tanto, no protestar Seguirme enfermando porque cada consulta prepagada Me enfermo un poco más y el médico no ayuda a nada La otra vez vi una abuela que preocupaba Me si el paición en la mierda y la paz no se verá Hay día porque la pobreza inunda las ciudades Y por cada niño que nace se hace otra de esas enfermedades Que aparentemente no tienen cura Y que el cura de la iglesia no cura Pero no pasa nada si transmiten el partido en casa Y hay aspirinas para cuando la muerte nos abraza Y ya sé que suena un poco radical Pero sal ver nuestros barrios en situación marginal Todos están pendientes para salir a rumbear Quisiera ver el mismo apoyo en una manifestación popular De ejercer hasta En cada hospital, 4 a. m madrugar En la fila esperar, ya la vida se va Esperando solución y también una respuesta A esta enfermedad que ya no da tregua Escalofríos, ansias de no poder y tener un sistema de salud que nos trate bien Y que solo complazca al señor Burgués Como él tiene plata, perros ha de mover Termina la fila angustiante Puede venir mañana o ya está muy tarde El neoliberal entró, mi sistema colapsó Mi derecho en un servicio convirtió Aionetista que juega con las vidas Simulando ser la parca, arrastándose las almas Almas, almas, almas, almas. La salud es un derecho, no una mercancía Resistencia por una vida digna La justicia y libertad En no un corte tus alas para poder volar La salud es un derecho, no una mercancía Lucha y por una vida digna La justicia y libertad sala hablando de bola, un dragón ensando en la sala de espera, suplicando piedad en brazos de su compañera, otro paseo de la muerte, quedando en la impunidad, otra anciana falleciendo en la puerta de un hospital, genocidio autorizado de un sistema deplorable que permita que alguien muera de una enfermedad curable, mientras tanto el burgués con la mejor atención, más no trámites ni filas y descansa en su mansión, es la situación que la prensa banquera nunca exhibe, triste como ve un obrero admirando Uribe. el pueblo duerme y se divide y sigue perdiendo su Vida. No nos sometamos más y vamos por los de arriba, terroristas de verdad que nos quitan los derechos, la educación, el alimento, la salud y nuestro techo, campesinos desplazados por la guerra del gobierno que los condena a la ciudad y a morir en la calle enfermos, no puedo hacer ajeno, es realidad nacional, y hasta mi abuelo padeció a este sistema criminal, que cobra millones por operar al paciente, que es asalariado y no tiene obviamente para cubrir ese gasto una vez más predestinado, hacer otro en la lista de tantos asesinados y por todos ellos, ellos vamos alzando la voz a recuperar la salubidad y el san Juan del Disúlpeme familia se me sale de...